Rodrigo, buen día, Mauro de Radio Cermés, ¿cómo andas ¿Qué tal? Buen día, Mauro, ¿cómo estás vos? Todo bien, eh, gracias por atendernos bueno. un ratito, eh, hoy lunes a esta hora de la mañana. Bueno, yo hice una pequeña introducción, pero bueno, la idea es escuchar a, a los representantes de los trabajadores, de por lo menos qué mirada tienen de esto que pretende hacer el Gobierno Nacional. Bueno, es, yo creo que ya mucho ya se ha hablado sobre la reforma en términos de la letra fría, uh -huh. digamos, yo te puedo hacer un resumen cortito, digamos, para que más o menos los trabajadores y los empresarios entiendan qué es lo que está sucediendo, digamos, en la reforma tiene, eh, además de contener muchos artículos de distintas normativas que, que modifican, también hay derogaciones, en el último mm. artículo hay un montón de leyes que se derogan, pero por ejemplo, sacan a millones de laburantes la ley de contrato de trabajo, esto quiere decir de que van a sacar a trabajadores que están en una relación de dependencia o una falsa relación de dependencia y lo mandan al derecho civil y comercial. Esto lo que va a generar, por ejemplo, cada cada artículo que, que se genera, hay que empezar a hablar sobre la constitucionalidad o no. O sea, si viola si, el artículo 14b de la Constitución, si viola el artículo 75, inciso 22, sobre la progresividad en los derechos, que siempre digamos, cada vez que hay una modificación de la ley, no solamente si es ley laboral o cualquier ley, tiene que ir en, en favor de la comunidad, ¿no? No voy no bueno, para atrás, no, digamos. no es para, Sí, en realidad más que no ir para atrás, porque hay mucha gente que confunde las nuevas leyes. Por ejemplo, si sale esta nueva ley laboral, dicen, no, no aplica los nuevos contratos de trabajo. No, sí aplica los nuevos contratos de trabajo, sobre todo porque si supongamos que vos despedís un trabajador después de aprobar esta ley, la indemnización, por ejemplo, cambia. Eh, la, la, Se enrique a la nueva eh, ley, digamos. La nueva ley, se claro. aplica la nueva ley. Claro. Pero esto quiere decir, por ejemplo, quizás hay un comerciante pequeño, pyme, que dice, bueno, entonces eso quiere decir yo puedo echar a alguien y, y le voy a pagar menos. No. ¿Por qué? Porque esa persona va a poder ir después por lo civil y lo comercial, va a demostrar que fue violado el artículo 14b de la Constitución y el 75, y después no solamente te va a ganar el derecho civil, sino que a su vez después te va a reclamar por el derecho laboral lo que realmente corresponda claro Entonces... Esta, esta mentira que se habla sobre que eh, en la Argentina hay una industria de juicio, no digamos, esto también es mentira, Vos tenés casi 45% de relaciones eh, informales eh, dentro del mercado laboral, y a su vez, es de esas relaciones, las que están formales, hay veces que no se pagan horas extra que los empleados están eh, mal, eh, mal mal registrado y ahí, con todas estas conflictividades que yo te digo, sin embargo, hay casi... Eh, un 2% de, de, de juicios de a toda esta violación de derechos entonces, no tenemos un país que como se ha acostumbrado a decir y se repite y se repite que está la industria de juicio no, no, lo que hay es una industria enorme de violaciones de derechos laborales y que Quizás en muchos casos o casi te diría el 98% no reclaman judicialmente los derechos. Claro, y aparte digo, también cuántos de... trabajadores tienen tiempo y plata para mantener un juicio 4 o 5 años sin conseguir otro trabajo Yo, para poder sabés, vivir, por ejemplo. Es más, es más fácil que el trabajador, es más fácil que el trabajador consiga un abogado, ¿tá? para reclamar el derecho y que el abogado después ante la posibilidad cierta de que gane el juicio, que es en su gran mayoría, porque la, si la violación del derecho está, eso es es es un tema ya se tiene que comprobar, pero digo, ¿cuántos pequeños comerciantes y pymes, no, van a poder afrontar este este sí este problema de el eh, litigio de, de derecho civil comercial y laboral? Porque las grandes corporaciones tienen museos de abogado que los defienden y que claro. están bien pagos. Pero digo, se debilita el convenio colectivo, la negociación, se, esto, esto que son los los los convenios colectivos, todos los derechos que se han ganado en los convenios colectivos el trabajador dice, bueno, yo ya tengo los días de mudanza, o yo ya tengo los días de vacaciones, o yo ya tengo eh, los días por maternidad, o yo todo lo que se, se de alguna manera se consiguieron los derechos, los presentismo bueno, todo esto queda sin efecto al eliminar la interactividad de los convenios colectivos, esto quiere decir que vos lo estás renegociando continuamente, y esto hace a que ante un sector sindical debilitado, porque también se busca debilitar el sector sindical, cuando se vayan a negociar los convenios colectivos, se van a perder muchos derechos, y eso los trabajadores lo tienen que entender. Digo, ahí también de alguna manera eh, se debilita todo lo que es la presunción laboral, aumenta los monotributos y las plataformas, la terciarización, se viola el artículo 14 bis en condiciones dignas, estabilidad, convenio sindicato qué sé yo, la violación de los tratados internacionales, el artículo inter de los que es la OIT se, se está violando el artículo 89 y 98, Eh, digo esto para que se sepa el nivel de conflictividad que se va a dar, porque todo va en detrimento de los derechos actuales de los trabajadores, ¿no? Eh, después, por ejemplo, tenés un desfinanciamiento. Imagínate hoy lo que cuesta hoy dar salud con 70.000 pesos por mes, con 70.000 pesos por mes a todo un grupo familiar. Sin embargo, ahora lo que está sucediendo también es que le bajan las contribuciones a la patronal. Y uno puede decir, bueno, pero el patrón eh, va a pagar menos eh, cargas sociales para la obra social. No, amigo, porque si vos desfinanciás a la obra social, porque estás sumando la posibilidad de que te paguen en tique canasta, estás sumando la posibilidad de que te paguen en especie. O sea, que ya no te pagan el efectivo. No se te paga con mercadería o se te paga con un tique en donde tenés que usarlo en el mismo lugar. Porque esto está hecho para las grandes cadenas de supermercados, sobre todo. Donde el, el empleador te va a pagar con ticket y encima le va a tener que dejar de tu sueldo un margen sobre la ganancia del alimento que te están vendiendo. ¿no? claro Anda dando vueltas, sí. no sé si viste por redes sociales, eh, un video muy, muy llamativo, muy gracioso, donde hay un empleador, se sienta con su empleado y ese empleador está fabricando rollos de papel higiénico y uh -huh. le, lo quiere despedir y dice yo te voy a pagar con especias. ¿Qué? ¿Me vas a pagar con rollo de papel higiénico? Sí. Ahora lo que vas a poder tener la posibilidad de vender estos rollos que yo te pago en las redes sociales a través de tus de tus perfiles. Sí, pero me estás sí, cagando. Muy... Sí, bueno, claro, pero también mucho. está estás este eh, te estoy ayudando porque te estoy dando oh, el papel higiénico. O sea, cualquiera puede llegar a hacer esto, más allá de que es una broma, sí, pero hay, se hay puede llegar limitaño, a dar... No, claro, Hay una limitación, porque vos no, no todo lo podés pagar en dispeche, hay una limitación claro. que creo que si no me acuerdo mal la ley establece un 20%, digo pero el, el, cuando siguiendo el caso de la obra social, cuando las obras sociales estén desfinanciadas, ¿quién le va a dar salud a los trabajadores de estas empresas? Claro. Porque, a ver, volvamos a lo mismo, la obra social, pues hablo de la nuestra, CAC, por 70.000, 75.000 pesos en promedio que entra por grupo, familiar, por grupo familiar, con toda su deficiencia da cobertura, ¿no? Ahora, cuando vos no tengas esta obra social... ¿Quién le va a dar cobertura? ¿El patrón te va a pagar los 350.000 o 400.000 pesos que sale contratar una prepaga? Digo, me parece que ya hay algo importante, que es al final de la ley, que establece todo lo que es droga, ¿no? porque ahí, al final dice deróguese tal cosa, y uno nunca la lee, ¿no? Pero cuando empezás a, a leerla el último párrafo, creo que el artículo 194, habla sobre la derogación de la del estatuto periodista profesional, la derogación del estatuto del viajero de comercio, la, de, la derogación de la ley de teletrabajo, Eh, condiciones mínimas de trabajo o sea, eliminan las condiciones mínimas de trabajo la protección frente al despido, derecho básico de trabajador rural, intermediación y fraude laboral, presunciones probatorias, deber de ocupación, licencias de descanso protección a la maternidad, suspensiones puedo seguir hablándote inclusive a las pymes, a las pymes con el 86 y el 87 que derogan de la ley 24.467 que es la de pymes le quitan beneficios y regímenes especiales para pequeñas empresas la protección del empleo en contextos pymes todo esto que son eh, cientos de artículos que se modifican dentro de la ley, nada tiene que ver con el cuidado de las pymes, de los pequeños comerciantes y de los trabajadores. Ni la generación Entonces, de empleo que es lo que está vendiendo el Gobierno Nacional. Sí, no genera empleo porque además esto ya es hubo una prueba en el 2001, para los que no están escuchando, esta reforma se hizo en el 2001 porque esta reforma también viene con una ley del blanqueo, porque dicen, no, bueno, si nosotros sacamos esta reforma se nos van a blanquear. No, lo que va a lograr acá es una mayor precarización laboral se va a lograr una mayor conflictividad judicial y además vas a tener el otro problema que tiene que ver con eh, la, el, el, el, el, el quitar las multas de tener empleados en blanco, decir, bueno, yo lo sigo teniendo en negro, si total yo no voy a tener una multa, ¿no? Bueno, pero después vienen no solamente la el, el, en el derecho, no solamente viene el reclamo de por el derecho laboral de lo que vos no me pagaste por estar en negro, y también va a haber, empezar a haber reclamos por el derecho civil, que tiene que ver con los daños y perjuicios por haber estado negro, digo no tener cobertura de obra social, no tener jubilación. Ahí hay toda un, un, una cuestión en los derechos civiles de la persona que se pierden por haber estado de una manera irregular. Entonces, y quiero hacer acá abajo un poco el nivel de, de, de la velocidad por el que hablo, que a veces hablo demasiado ligero, ya pero digo, es importante entender que la letra fría, así como está escrita, ¿no? tiene un efecto en la comunidad. Cuando vos haces esta reforma y se reforman artículos de la ley, no es, se reformó la ley bueno, y no pasa nada. No, cuando se reforma la ley después en las relaciones de la comunidad cambia, ¿no? Y siempre obviamente va a estar en ventaja de aquel que pueda tratar de, de, de, de priorizar, en vez de estar pensando en la comunidad, en, en el otro, en que al otro le vaya bien y a mí que me vaya bien, digo, o sea, a mí me encanta que los empresario le vayan bien en épocas de producción, en época de neutralización, en época en donde... ...las importaciones no entran a mansalva como está pasando ahora... ...y entonces hay muchos sectores de la industria que están decayendo... ...y están dejando gente sin laburo... ...digo, cuando hay modificaciones en las leyes... ...afectan estas relaciones institucionales de empresas... ...trabajos, cooperativas, mutuales... ...y nosotros no... no ...estamos en una situación muy pasiva... ...digo pasiva... mira ...encontré un empresario en la calle San Martín el otro día... ...dice, tengo el comercio del año 65... ...me estoy fudiendo, Rodrigo... ...entonces yo agarré y que le dije... Bueno, amigo, hay que empezar a salir todos a protestar de manera conjunta porque a veces creen que son los, los, los sindicatos, en este caso en representación de los trabajadores, de los estudiantes, de los discapacitados, de los jubilados, somos los que salimos. Ahora el sector empresario que se está fundiendo, ¿no? Uno empieza a hacer una autocrítica y empezar a decir, sí, a ver, eh, eh, ¿cuándo estaba mejor yo? ¿En qué momento? Porque si no empezamos a, a esto decir, no, siempre la culpa es del pasado, la culpa, ¿Quién te, ¿quién te vendió que la culpa es del pasado? probablemente existen responsabilidades del año 2011 para acá te diría en donde la política no le empezó a dar respuesta a su población del 2011 ¿eh? segundo gobierno de cristina para adelante la política no pudo resolver los problemas de la sociedad pero también puedes entender de que aún no resolviendo los problemas estabas en mejor condiciones de las que estás ahora no y que este camino me parece que ya está comprobado comprobado no solamente por el sector de la producción el comercio y los trabajadores que no es Y que es el que vos siempre cuando llega ahora el 31 de diciembre y tengas que brindarte tenés que preguntar si sí, hace dos años atrás yo brindaba con una preocupación de que el comercio iba a seguir abierto o el comercio no iba a seguir abierto o si mañana voy a tener trabajo o no voy a tener trabajo o ahora tengo que brindar con cierta preocupación y miedo de no saber si voy a tener cómo alimentar a mi familia. Me parece que estas son las preguntas que nos tenemos que empezar a hacer como comunidad y corremos un poquito de lo que nos dicen en la televisión y en las redes sociales simplemente una interpelación propia es que ¿sí sobrindo contento obrindo con más miedo ¿No? uh -huh. eh, la verdad que ojalá que nos podamos hacer las preguntas pero no solamente hacernos las preguntas sino este actuar en este en, en relación a las preguntas que nos hacemos porque también eh, y esto es una pregunta que te hago directamente eh, rodrigo esto que se está implementando o se quiere implementar también tiene un contexto social eh, por algo el gobierno nacional está llevando adelante esto y uno se pregunta el por qué si es porque ganó las elecciones porque no deja de tener este eh, aceptación en, en la gran mayoría de la sociedad si tiene que ver con lo que no se pudo hacer antes y vos recién lo lo remarcaba del 2011 en adelante y eh, el porqué quizás se encuentra en, este, en las acciones, pero también en algunos repasos de los dirigentes que tuvieron en algún momento la posibilidad de cambiar algunas cosas y se hicieron los gotarios, tiraron la, la basura abajo sí, de la espera. alfombra y no se avanzó. Sí, sí, es importante es importante también, de alguna manera, fíjate la cómo ha cambiado la, la, la, la, el, el mundo, ¿no? En donde hoy la, la gente pasa, en vez de estar... Yo siempre voy el ejemplo hace muchos años atrás, donde afuera de cada casa había un banquito, ¿no? Y los vecinos salían a tomar unos mates, se hablaban entre ellos, se saludaban, conversaban, discutían. Che, viste la noticia que salió de tal o cual eh, eh, eh, comunicación o cual medio de comunicación... Digo, hoy no, hoy la gente no está afuera, hoy la gente llega a su casa y enseguida agarra el celular, pone los noticieros y existe un trabajo de comunicación muy muy importante ahí que tiene que ver con aquellos que tienen son los dueños de los grandes grupos económicos y eso eso vez son los de los grandes medios y que trabaja muy bien la comunicación. Entonces, yo no voy a defender a nadie, pero digo, mientras todo el mundo le da al chiquitapia, con todo justificativo o no, de esto están metiendo una ley de glaciares y una ley de, de tierra en donde los extranjeros van a poder ir a comprar todas las hectáreas que quieran en la Argentina, claro. ¿no? hacerse de su propia soja, hacer la exportación de su propia soja. Cuando vos decís, no, yo quiero que los campos los compren los argentinos, que lo tengan los propios chacareros, que no venga un extranjero y se haga de nuestra tierra en donde nosotros después lo único que podamos usar son las rutas, pero no podemos conocer una montaña, un río. ¿Querés que la minera explote la montaña? Sí, yo quiero que la minera explote la montaña, pero con el cuidado medioambiental pero que también la montaña no se la lleve, que no es el dueño de la montaña, es el dueño de la explotación. Uh -huh. ¿Tienen los extranjeros alquilar campos Sí, pueden alquilar campo y pueden tener producción, pero de ahí hacerse dueño. Y esto que yo estoy diciendo no es algo que dice, eh, es una loc una locura de lo que dice el Rodrigo, no. Lo que yo digo es, che, lo tiene Francia, lo tiene Inglaterra, lo tiene toda Europa, Tiene el mundo decir, que bueno, la ver, los extranjeros no pueden venir a comprar de manera ilimitada tierra. Hay porcentajes por provincia. Creo que está en ronda del 15%, si no me acuerdo mal. Entonces, vuelvo a repetirte, yo creo que te entretienen con, eh, te acord en, aquellos que están en los 90 se acordarán, te, te, te entretienen con su match ¿me entendés? Y en este caso más con cuestiones políticas, además mostrándote que un sindicalista anda en, en, en, un, en un auto o que el chiquitapia se está haciendo secar la cabecita con un flaco atrás de, de una cosa ahora en el mientras tanto te están vendiendo el país están permitiendo que exploten alrededor de los glaciares en tierras raras y bueno y de la gente hay un adormecimiento pero el adormecimiento tiene que ver con que la gente también no en muchos años no ha encontrado respuesta y un líder que los conduzca hacia algo saludable hacia algo bueno hacia un mejoramiento o sea lo, todo lo que se logró quizás en, en, en muchos años se perdió no no podemos negar que existe una mayor concentración de riqueza, que existe una mayor desigualdad en términos de distribución del ingreso. Esto no la han podido resol re resolver ni siquiera eh, los gobiernos peronistas que han transitado desde el 2011 para acá. Entonces, esa frustración, ¿entendés?, hace que esta persona hoy tenga la posibilidad de... Y bueno, que haga lo que tenga que hacer. ¿no? Y bueno, el que tenga que hacer va a terminar, obviamente, con condiciones eh, sociales muy complicadas y aquellos que se crean que se van a salvar, se equivocan, porque como siempre digo yo, a mayor desigualdad hay mayor marginalidad, a mayor marginalidad va a venir más eh, eh, eh, violencia y delincuencia, entonces el que tiene dinero tampoco va a estar exento de lo que pueda llegar a suceder, ¿me entendés?, cuando alguien no tenga para comer. ¿Crees que va a ser un verano con gente en la calle, con personas en la calle, con reclamos en la calle por la reforma laboral? Ya, hoy, hoy ya hay personas en la, en la calle ni siquiera están manifestándose pues están durmiendo en la calle. Me sorprendería la cantidad de gente que eh, la iglesia acá en, en La Pampa lleva a dormir a, a, su, a su hogar sí. y la cantidad de gente que en Buenos Aires está ahí, te digo, tres o cuatro personas o familias por calle que hay en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Digo, la, la gente ya duerme en la calle de la pobreza que tiene. o lo que vos estás planteando, es que va a haber más conflictividad, probablemente haya más conflictividad a medida que las personas vos llegás, no tenés trabajo, acaban de echar, por ejemplo, ustedes por ahí no estaban, no sé si están muy al tanto, pero han han sacado a casi 50, 60 personas de las salineras acá de la provincia de La Pampa. Yo sí. el otro estuve con el secretario general de la UOSA. Entonces vos decís, esa gente, ¿ah? ¿vos te crees que, que, que se va a quedar pasivamente mirando el televisión y decís, bueno, algún día la historia va a cambiar para que mis nietos, mis nietos tengan la plata para comprarme los pañales? ¿Pero en qué país estamos viviendo? Me parece que ahí esa pasividad es donde el sector comercial, el sector de servicios, el sector industrial, el pyme el chiquito, el que sabe que la está pasando mal, y que empezar a manifestarse y tiene que empezar a decirlo. Pareciera que algún sector empresario le da vergüenza decir que nos está haciendo mal y vamos a hacer una movilización. Ah, no, perdón, la, la movilización la hacen los negros. No, amigo, o sea, la movilización se hace en reclamo de su derecho como le hicieron los del campo cuando salió la 125 cortaron las rutas. Cuando ellos... Y con todo su derecho salen a las rutas a cortarla y a, y a desabastecer el país como pasó, ¿no? Y hicieron en pos de su derecho y de lo que ellos creen legítimo. Ahora, el resto también tiene derecho a cortar una ruta o a salir a manifestarse, porque también se sienta sacado su derecho. Nadie es más o menos persona, ¿no? En términos de, de, de humanidad, por salir a reclamar, reclamar tu derecho, Yo no soy, y lo digo así porque me pongan en primera persona, yo no soy un negro de mierda por cortar una ruta, por defender a los trabajadores, y vos sos un patriota porque cortás la ruta, pero porque defendés tu derecho y sos, y sos dueño de, de un campo, de una chacra, o lo que sea. No, no, somos las mismas personas que buscamos defender los mismos derechos. Justos o no, lo tendrá que resolver la justicia, lo tendrá que resolver la legislatura, pero la conflictividad social va a aumentar porque hay mucha gente que está quedando sin poder llegar a fin de mes, sin poder comer, sin laburo, bueno, y sin y comerciantes que están cerrando, ¿no? Rodrigo Genoni, gracias por tu tiempo con Radio Kermés y si más vale vamos a seguir el tema porque nos interesa. Te mandamos un abrazo y si no nos vemos o no hablamos, que venga un mejor año para el sector trabajador. Ojalá que sea un mejor año para todos, no solamente para el sector trabajador. En serio, la verdad que sea si a los comerciantes, a las pymes y a la industria chiquita le va bien, a nosotros no tiene por qué irnos mal. sí es, es importantísimo entender esto, no somos enemigos. O sea, los convenios colectivos que se discuten por por actividad, esos convenios colectivos, nacen de la discusión del sector empresario que sabe cómo trabajarlo y de un sector laboral, que el sindicato, los sindicatos, que saben cómo mediar en pos de que el trabajador esté bien y el sector eh, comercial, industrial o, o, o pyme lo pueda pagar el derecho que uno se quiere hoy, y quiero hacer una coma acá antes de que, de dejar dejarte, Mauro, es que los que están decidiendo los destinos de esta reforma laboral, ¿cuántos abrieron una empresa? ¿Cuántos tuvieron una empresa? ¿Cuándo tuvieron una pyme o cuándo fueron de, empleados en relación de dependencia, no? Claro, lo que pasa es que lo que están redactando la reforma o la redactaron son los abogados de las empresas la reforma laboral <risa> por el gobierno nacional son la, los abogados de las grandes empresas claro. corporativas, por eso hablo yo de que las pymes los comercios chiquitos, las industrias chiquitas tienen que empezar a observar esto. Raro esto no que hayan sido maléfico, raro que hayan abierto un algún comercio, no sé, me da la sensación que no. No, a mí me da la sensación que no, pero por eso vuelvo a repetirte, eh, la redacción la pueden hacer los abogados de las corporaciones. Pero los que van a votar en el Parlamento, en la Cámara de Diputados y en, la, y en los senadores que van a diputar, nosotros lo vamos a estar mirando para saber quiénes realmente traicionan las promesas de campaña. Gracias de nuevo, Rodrigo. Un abrazo. Hasta Rodrigo Genoni, Secretario General de los Empleados de Comercio, hablando de la mentira de la reforma laboral. Dijo acá en Radio Kermés que todo va en detrimento de los trabajadores.